los decretos ya fueron publicados en el boletín oficial y repiten el argumento de que no se puede gastar más de lo que ingresa. La ley en favor de las universidades nacionales establecía aumentar los salarios y el presupuesto en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Lo mismo ordenaba la ley que beneficia a los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan y a los médicos residentes nacionales de todo el país. Con estos vetos, ambas leyes vuelven al Congreso y para que puedan entrar en vigencia... Tanto diputados como senadores deberían rechazar los vetos con los dos tercios de los votos, como ocurrió, recordemos, con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Y tras el veto de Milley a la Ley de Financiamiento Universitario se viene un paro y una marcha federal. La huelga nacional será mañana y la marcha la semana que viene en caso de que el Congreso comience a tratar el rechazo al veto de Milley. Así lo confirmó en declaraciones a de Informativo Farco el Secretario General de la Federación de Profesores, CONADU. Bueno, finalmente se ha dado otra situación. Hoy el presidente ha vetado por segunda vez una ley de financiamiento universitario, lo que ponen a las universidades en una gravísima crisis, la pone en una situación muy difícil para enfrentar el tiempo que viene, ya que no hay recursos, los salarios están caídos, estamos perdiendo personal, los alumnos están abandonando las universidades, revertir esta situación va a ser muy difícil, por eso la primera medida que se ha tomado es convocar en rechazo al veto del presidente un paro nacional todos los sindicatos universitarios tanto docentes como no docentes el día viernes vamos a realizar un apagón en las universidades las universidades van a estar cerradas y la semana que viene en ocasión de tratarse en el congreso este, vamos a realizar conjuntamente con las autoridades universitarias y los estudiantes de la federación universitaria y del SIN eh, una marcha lo en todo el país, con el epicentro aquí en Buenos Aires, en el Congreso, reclamando a los este, congresales que rechacen el veto y la ley que dé firme, como la única forma de lograr que la universidad pueda superar este momento tan grave que está atravesando. El secretario general de CONADU, Carlos de Feo, dijo a Farco que en el Senado seguramente estarán los votos para rechazar el veto de mi ley, aunque será más difícil en diputados. Tenemos la percepción que en, el, que en Senado va a ser, están los números para rechazar, los dos tercios para rechazar el veto. Va a ser un poco más difícil en diputados, por eso estamos haciendo una tercera marcha nacional, federal, universitaria, para estar en la calle cuando se trate. Aquellos que acompañen el veto del presidente tendrán que dar después este, explicaciones a su, a su electorado de por qué han tomado esta medida. Eh, nosotros esperamos que finalmente diputados también la rechace. Así que, bueno, es una pelea que estamos dispuestos a dar ahora con el paro, con la marcha y continuando después, en el caso de que sea rechazado el veto, eh, con la implementación de la ley. Y si, y si el veto es aceptado, seguiremos peleando porque la verdad es que la universidad está en una situación sumamente crítica que no mediar eh, eh, un refuerzo presupuestario y un auxilio económico, la universidad va a entrar en una crisis que después va a ser muy difícil este retrotraer, ¿no? Porque produce daños que después son muy difíciles de, de reparar. Declaraciones de Farco, del secretario general de la Federación de Profesores Universitarios CONADU, Carlos de Feo. Y los trabajadores y trabajadoras del Garrahan estarán de paro mañana y pasado en rechazo al veto de Milley. Ya habían resuelto esta medida si el presidente tomaba esa decisión y además mañana, al mediodía, van a realizar una asamblea y el lunes participarán de una conferencia de prensa frente al Congreso junto a los docentes de las universidades para reclamarle a los diputados y senadores que rechacen los vetos. También se espera una nueva movilización en defensa del Hospital Garrahan y en rechazo al veto de Milley a la ley de emergencia. Familiares de víctimas del fentanilo contaminado reclaman que se active la Comisión Investigadora del Congreso y apuntan al Diputado Libertario Nicolás Mayoraz por bloquearla. Nos informa nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur de La Plata. Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. En todo el país ya son 87 los muertos por el fentanilo contaminado de un total de 112 historias clínicas que están siendo investigadas. En ese contexto, los familiares sostienen que la investigación judicial avanza con allanamientos al MAT y a hospitales, indagatorias y detenciones, pero que la investigación política que tiene que hacer el Congreso de la Nación, está parada por una decisión del bloque oficialista. Alejandro Ayala, hermano de Lionel, que es víctima del fentanilo contaminado, contó en Radio Estación Sur que la cabecera de los expedientes quedó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Esto por disposición del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero la las advierte en que históricamente este tipo de iniciativas se tramitaban en la Comisión de Peticiones, Poderes, Y reglamentos dijo que es urgente que esto se trate para que tome curso este año y porque eh, entramos en, en urgencia y enemiz en para el tratamiento porque estas configuraciones demoran al menos tres meses en poder firmarse en poder tratarse y estamos justo en una fecha límite en donde si no se trata puede llegar a, a derrumbarse por el cambio de diputados en la cámara el 10 de diciembre el fentanilo es una droga que los médicos pueden recetar para tratar el dolor luego de o durante internaciones Su uso es común, pero en este caso estaba contaminado y no se detectó a tiempo. ¿Quiénes son los responsables políticos? Los familiares apuntan a funcionarios de área de salud y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, que es la encargada de revisar los medicamentos y que dio aviso dos semanas tarde de esta situación. Hay muchas cuestiones muy graves acá. La ANMAT es el organismo responsable de poder controlar el, las condiciones de los medicamentos y no lo hizo. Este laboratorio operaba hace mucho tiempo en malas condiciones. En el 2016, en el gobierno de Macri, el fentanilo fue extraído de la lista de la trazabilidad. En la Argentina existe una ley de trazabilidad, pero el fentanilo no está. Y en todos los países del mundo existe el, la trazabilidad que evita... Desvío en el mercado, uso ilegal uh -huh. y contaminaciones de medicamentos. Lamentablemente la contaminación no la pudimos evitar. Era un hecho totalmente prevenible. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertines ha sido torcheo para el informativo Farco. Vamos ahora a la Pampa porque allí una mujer denunció que le quitaron las asignaciones universales de dos hijos que tienen guarda porque según ANSES no le corresponde por ser jubilada. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Una jubilada de La Pampa denunció al borde de la desesperación, la crueldad, la insensibilidad y el abuso de poder de las autoridades libertarias de ANSES local. Eli Boesin, vecina de Banpray, contó en Radio Kermés que le quitaron la asignación universal a dos hijos que tienen en guarda. Lo que ellos eh, eh, hicieron fue omitir las asignaciones Ellos, uh, las aguaches, digamos, uh -huh. que, que yo venía cobrando. Yo no estoy reclamando nada para mí. Yo estoy reclamando lo que le corresponde por ley a los nenes. Hoy cuando me fijo en, en los depósitos que se, supuestamente los 19 me tienen que pagar en la cuenta bancaria, está depositado el dinero de Newell, o sea, un salario de 57.400 y moneda, ¿Sí? sí que no es asignación universal por hijo entiendo y lo de ámbar no está depositado lo de la nena no está depositado sí y cuando entro a miances aparece que lo de la nena está embargado así todos los meses Qué aparece bárbaro. embargado la mujer relató los viajes, trámites, reclamos y pericias que hizo para sostener el derecho de sus hijos y confesó el hartazgo frente a la negativa del funcionariaje. A lo mejor para ellos es un vuelto. Para mí son a lo mejor 3 o 4 millones de pesos, o un poquito menos. Hablemos de 2 millones, ponele. Mm. 2 millones para los nenes que van a la escuela, que les tengo que comprar zapatillas, que les tengo que comprar ropa, que hay que darle alimentación. Vos sabés que los nenes crecen, las criaturas crecen. Yo tengo un auto, el, el, el auto se me rompió, eh, que no lo pude arreglar, el tanque de nafta de ir 20 veces a pico. Ellos tienen un maltrato con la gente, ¿sí? ellos generan imposición, es una autoridad que se las agrede, son, son manipuladores. Porque la verdad es que durante todo este tiempo me manipularon hasta que yo no puedo pagar, yo te, te voy a hacer sincera, yo no puedo pagar un abogado especialista en estos casos. No lo puedo pagar, yo soy jubilada. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Organizaciones sociales se movilizan hoy al Ministerio de Salud contra el ajuste del Gobierno Nacional en el área de adicciones. La marcha será a las 11 de la mañana y está convocada por la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Desde esa organización denuncian que el Ministerio, a través de la CEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, resolvió no renovar convenios y cerrar más de 40 casas de acompañamiento y asistencia comunitaria en todo el país. Hoy marcha en Buenos Aires a las 11 hacia el Ministerio de Salud de la Nación. Deportiva en el Noticiero Nacional de Farco porque ya se repartieron 48 medallas en el comienzo de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se están disputando en la provincia de Santa Fe. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Luz verde para los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento en toda la provincia de Santa Fe. El ajedrez fue el responsable de entregar la primera medalla de estos Juegos en la especialidad de Irvis femenino y masculino donde se consagraron María José Campos de la provincia de Buenos Aires seguidas por Ana Laura Escarci de la ciudad autónoma y tercera la sartenia Karen Nerina Gait. en la modalidad masculina Roberto Cervantes de Santa Fe se quedó con el oro la plata para Augusto Medina de Tucumán y tercero Pablo Acosta de Salta con el bronce la acción continúa en el museo de la ciudad en la subse de Santa Fe empezó la actividad para el ritmo Con competencia de doble par femenino senior donde el podio se distribuyó entre Buenos Aires y Corrientes. Luego de una excelente carrera en la dupla conformada por Carmela Molina y Catalina de Andrea. Ambas deportistas del Buenos Aires Rolling Club de Tigres finalizaron en el primer lugar con un tiempo de 3 minutos 9 segundos. Seguidas por Úrsula Árbel y Florencia Duarte, dupla del Tigre Bot Club y representante también de la provincia de Buenos Aires. Logrando el puesto de escolta en un registro de 3.21 al podio lo completaron las correntinas de regatas. Irina silverman y Celia Rodríguez. Mientras en el deporte adaptado toda es clasificación, el medallero de las provincias Lolidea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Corrientes, Mendoza y Neuquén, que en total han sumado 48 medallas en este primer día de actividad. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En San Marcos, Sierras noroeste de Córdoba escuchamos el informativo Farco por la 88.3 Radio Garabato Radio